Lección 1. Ejercicio 4. ¿A? Hola, Concha. ¿Qué tal? Hola, Javier. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Estupendamente. Hasta luego. Adiós. B. Buenas tardes, don Guillermo. ¿Cómo está? Regular, señor Muñoz. ¿Y usted? Bien, bien. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana.